Proyección y perspectiva de la economía Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder Por unos minutos dejamos la realidad de nuestro departamento Cruzamos el río de la plata y nos encontramos allí en Buenos Aires con Pablo Broder Buen día Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en nuestra cuenta regresiva eh, rumbo a una nueva jornada electoral en el departamento. Les envío mis mejores deseos de que transcurra como siempre, normalmente, felizmente y en democracia y que las urnas se expidan, como dicen los políticos. Gracias, gracias Pablo. Eh, por supuesto que te darás cuenta que estamos un poco restringidos de tiempo así que vamos directo al tema se a mí me tomó muy de sorpresa cuando el otro día fui a dar la cotización y dije peso argentino 0,00 no, no, no, no ya no existe el, el, el peso argentino no existe eh, vos sabés que eh, el, el en general es un tema que tiene una raíz previa Jorge, no es solo el tema cambiario sino que eh, Hay todo una debacle en el medio de una cuarentena que, como vos sabés y como ustedes saben, es sin fin, donde la cuarentena fue ya un estrepitoso fracaso. Eh, pero se están produciendo a esta altura acontecimientos que se desarrollan con una velocidad casi inusitada eh, y donde cuesta discernir, Jorge, cuáles pueden ser los ejes de la, de, del, del análisis ni que hablar, no sé si ustedes se enteraron que hubo un escándalo en la Cámara de Diputados Argentina de un diputado nacional que está haciendo la sesión por eh, por Zoom y eh, eh, estaba desarrollando una escenita sexual con la Cámara abierta. En la recesión de anoche lo echaron, renunció, pero fue una vergüenza increíble. Pero por fuera de eso, que es una nota casi de color, casi bochornoso, te diría, si uno quisiera eh, entender un poco, tratar de sacar alguna clave de la situación, hay que hablar de dos temas que no tienen que ver directamente con el dólar, <coughs> sino con un deterioro progresivo y muy veloz del Estado de Derecho de la Argentina, que esto es, creo, lo peor, junto a la situación económica global que, si bien toca el dólar, le excede. Y mira si yo te hago un detalle, Jorge, de lo que venimos hablando permanentemente, como son, por ejemplo, las ocupaciones de tierras eh, que fueron tomadas ilegalmente, suspensión de los desalojos, de nuevo, ayer se pronunció de nuevo la Cámara de Diputados y eh, postergó, bloqueó los desalojos por... Eh, porque creo que cuatro meses eh, donde hay si un desalojo ordenado no lo podés, eh, no podés disponer de tu, tu propiedad, con lo cual quedó abolido el derecho a la propiedad. Eh, en el caso de las eh, usurpaciones de tierras, negoci se negocia con dos mil, son dos, dos mil personas que han entrado en un enorme terreno en la localidad de Guernica, hace dos meses que entraron, más o menos 2.000 familias son, y que luego de dos meses de toma, consiguió el dueño de las tierras que eh, la justicia ordenara el desalojo. Pues bien, ¿qué se consiguió? Eh, tenía fecha de desalojo anticipado ya para el 23 de septiembre, lo postergaron para dialogar con estos usurpadores. Y este diálogo significa o darles plata o darles otro terreno, con lo cual lo que eh, augura es una oleada de nuevos de nuevos eh, intentos o nuevas realidades de ocupaciones ilegales de tierra. Y en este contexto, Jorge, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, una legisladora propuso la suspensión por cuatro años de cualquier tipo de desalojo. También observamos en la calle los movimientos sociales diciendo no a los desalojos, con lo cual... Prácticamente en este caso, como te decía yo al principio, una de las manifestaciones más importantes del Estado de Derecho, que es el derecho a la propiedad, prácticamente la Argentina quedó, si no abolido, por lo menos muy muy fuertemente minimizado. En otro orden también en cuanto al Estado de Derecho, y que tiene que ver con la economía, el vertiginoso avance de Cristina Kirchner para remover a los jueces que tratan directamente sus causas, en el fuero penal, por supuesto, eh, y un panorama que se presenta de posible enfrentamiento institucional, porque el martes se va a reunir la Corte Suprema para tratar la situación de estos jueces que pidieron una medida cautelar y que en la medida que eh, la Corte se expida a favor de los jueces para evitar ser desplazado por Cristina Kirchner, se va a producir un un enfrentamiento, un conflicto institucional entre el Poder Judicial y el Senado, porque te quiero recordar algo, yo no sé si vos estás anoticiado. ¿me estás escuchando, cierto? Sí, sí. Cuando eh, Néstor Kirchner fue eh, gobernador de la provincia de Santa Cruz, en su momento había un procurador general, un abogado de, de, en el Poder Judicial, de, el procurador general de la provincia de Santa Cruz, que no era de su agrado, no era del agrado de Néstor Kirchner. Entonces lo quisieron echar. El tipo promovió una acción en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Cruz y consiguió que le dijera la Corte Suprema, le dijera al gobernador, tiene que reponerlo en sus funciones. Eso fue un año determinado. Bueno, este procurador, después de largos años de no poder acceder pese al pronunciamiento de la Corte Suprema, terminó jubilado porque no consiguieron que el gobernador de la provincia de Santa Cruz acatara, acatara la decisión de la Corte Suprema. De modo que esto que te decía del de Estado de Derecho tiene que ver fundamentalmente con otra cosa, que se produjo en los últimos eh, en las últimas semanas, que es la estampida de uh, empresas que se quieren o que se están yendo del país. Y esto tiene que ver también, Jorge, porque esto, mira vos, cómo vos empezaste con el dólar, pero este es el marco en el cual el dólar se mueve. <coughs> eh, un, no sé si ustedes leyeron, el Financial Times de hace 3, 4 días, dice textualmente los problemas económicos de la Argentina obligan a las compañías a huir. Dice nada menos que el Financial Times, que junto con The Economist es uno de los mm, órganos económicos más importantes del mundo. Y dice que un número creciente de empresas extranjeras están recortando sus inversiones en la Argentina o huyendo por completo por temor a los movimientos crecientemente intervencionistas del gobierno de izquierda destinadas a estabilizar la economía en dificultades. Y habla de una serie de compañías, una estadounidense como Jacksalta, BAST, eh, alguna francesa, y fundamentalmente la más, digamos, popularmente conocida es la que levanta su, su negocio, la chilena Palavela y también la, la compañía aérea, la TAM. O sea, si bien el coronavirus aceptó a la economía un gran golpe, la verdad es que el, el intervencionismo estatal y La persistencia y el aumento de esta filosofía intervencionista es lo que determina que prácticamente no haya eh, no haya no solo deseos de nuevas inversiones, sino fundamentalmente de irse. Y al revés del pepino, Jorge, <coughs> otro diario, en este caso un inglés, que es The Guardian, publica una nota, es, esto lo que te digo, ya es bastante conocido para ustedes. Dice... El título de la nota dice, de repente nos estamos ahogando en gente. ¿Quién dice esto? En Uruguay, dice la nota. Los argentinos acuden en masa a Uruguay en medio de la pandemia, donde asegura que se mudaron a Uruguay entre 15 y 20 mil argentinos desde que empezó la cuarentena, y varios miles están en espera tramitando su permiso de residencia. Y en este caso, ¿se estáis escuchando, cierto? Sí, sí, te escucho, Pablo. <risa> y en este caso entonces volvemos a tu pregunta del dólar el dólar blue o paralelo que es el único real en la práctica que es un eterno termómetro de la realidad argentina continúa un avance pero ya acelerado el cual para nosotros jorge no es demasiada noticia porque lamentablemente a lo largo de de nuestra vida eh, en este país eh, en este castigado país tenemos siempre este avatar que se refleja fundamentalmente en este termómetro, y a pesar que el gobierno mantiene una cotización oficial, te, te, te, va, te vas a reír, porque es de 80 pesos por dólar, más o menos, el dólar blue, el el verdadero, está cerca de 150, y donde el Banco Central, de alguna manera, yo creo que está balbuceando medidas, para evitar la caída del mar, del top de reservas que prácticamente está llegando casi casi al agotamiento hay un economista escuchado hoy a la mañana que decía están rascando el tarro de dulce de leche para ver si encuentran algo eh, y yo te decía creo que el otro día te lo comenté, una de las medidas que tiene que ver con el intento de detener la hemorragia pero que atenta a los factores de profundidad que pueden hacer la economía argentina es que por fuera de que Argentina en su deuda externa oficial la renegoció, la terminó de renegociar hace poco más de un mes, eh, en cuanto a las obligaciones que las empresas privadas eh, contrajeron en el extranjero y que tienen que ser pagadas ahora porque vencen en los próximos meses, ahora ya el Banco Central que es el que le tiene que dar los dólares oficiales le dice a las empresas, señores, yo no te doy de los 100 dólares que vos debes a cada a cada acreedor tuyo, yo solamente te puedo dar 40, y te obligo a refinanciar el 60%, compulsivamente, aunque vos quieras, aunque vos tengas un patrimonio en maquinarias, en mercadería, etc., el, el Banco Central no te da los dólares, con lo cual lo que lleva es a un default compulsivo de las empresas privadas. <coughs> Hay mal pensados que piensan justamente que esto es un camino para eh, ejercer una de las, desarrollar una de las medidas de, tradicionales del kirchnerismo que es querer directa o indirectamente o a través de personeros llevar a situaciones muy dificultosas a empresas para luego yo te digo, directo o indirectamente quedarse con la empresa una vez que está prácticamente en default de modo que esto es un, un tema que incluso tiene otra arista también muy perjudicial y que no se no, so, no solo se refleja en, la, en el valor absoluto de la cotización del dólar, sino lo que llamamos la brecha, que es un dólar oficial que está en 80 pesos y un dólar paralelo que está en 150. ¿Esto qué determina? Esto está originado por la escasez de los dólares, pero a su vez esta brecha lo que agudiza es la eh, pauperización de las reservas porque hace que los exportadores piensen que a 80, dola, a 80 pesos por dólar a mí no me conviene exportar porque yo si tengo que comprar insumos, sueldos, etcétera lo tengo que pagar con el equivalente de un dólar a 150, de modo tal que retiene las exportaciones. A su vez, los importadores que pueden tener acceso al dólar oficial, eh, dicen, yo me tengo que apurar porque en cualquier momento se viene una devaluación macha y en este caso tengo que apurar mucho las importaciones con lo cual están pidiendo a los pavote dólares para el al Banco Central. Con lo cual agudizan el drenaje de divisas que puede tener en su menguado stock el Banco Central. Y esto es una medida que eh, esta esta brecha que es perversa en sí misma justamente porque agudiza, agrava los problemas que quiere solucionar. Y este es el tema básicamente de dólares, pero... Pablo, es, sí. Pablo, necesito ir redondeando por razones de tiempo, ¿verdad? De, decime. No, que necesito ir un poquito redondeando el tema porque estamos, estamos este, muy acotados de hora hoy, tenemos entrevistas ya pautadas para... Perfecto, para eh, seguir, simple, va, va, Redondeame esto del dólar que ha sido la noticia más impactante que, que, el, que ha pegado el, el acá en Argentina, ¿verdad? El camino, más temprano que tarde, eh, el dólar va a tener que sincerarse, o por lo menos va a, haber, va a tener que haber un doble mercado, un mercado financiero legal, digamos así, que, que la gente pueda, porque por otra parte no puede comprar ni vender dólares legalmente y tiene obligatoriamente que hacerlo ilegalmente y con la subsistencia de un dólar comercial para importaciones y exportaciones mucho más arriba de los 80, pero que achique bastante la brecha, porque si no va a persistir este, este clima de esta situación de ensanchamiento de la dificultad de el, del gobierno para generar su, su balance comercial, su balance de divisas. Bueno, seguiremos este, monitoreando esa situación que semana a semana nos sigue sorprendiendo la República Argentina y la incertidumbre no solamente económica, sino también en lo que tiene que ver con, con la situación del COVID y en algo que parece bastante difícil de controlar, pero eso quería hablarlo con un poco más de tiempo, así que lo dejamos para la próxima, para la próxima, la próxima y, charla y, nuestra y mi, mis deseos de una feliz jornada electoral a mis amigos de Maldonado Gracias, gracias Pablo, Buen te mando un abrazo Buenas jornadas, hasta pronto adiós. Frecuencia abierta.